Ahora son las 8 y 7 minutos, vamos a hablar con Susana Funes, eh, la titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales aquí de La Pampa. Susana, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día Pablo, ¿cómo andás? Bien, bien. Eh, Susana, eh, ayer recibieron la noticia a los gremios estatales de que la mesa paritaria, la reunión de la paritaria con el gobierno se va a realizar el 19 de junio. Sí. ¿Cómo lo, lo tomaron esto? No, en realidad bien, era lo que estábamos pidiendo, ¿no?, cada uno de los gremios que componemos la mesa intersindical. Este, ya habíamos mandado varias notas este, al gobierno y a la Secretaría de, de Trabajo pidiendo precisamente ya que se convocara a los trabajadores porque evidentemente la situación y en la fecha que estábamos ya bueno creíamos que, que amerita empezar a hablar de recomposición salarial para los trabajadores. Así que bueno, era algo que estábamos esperando, que habíamos pedido así que y obviamente... Este, bien o sea ¿Ustedes por habí... ahí es como... Sí. Sí, ustedes se habían reunido esta semana e incluso eh, habían convocado una conferencia de prensa para hoy que la suspendieron era para exigir eh, una fecha concreta de... sí, en, sí, en realidad este, a lo largo de la cuarentena nos hemos estado reuniendo este, desde la intersindical este, y, bueno, y siempre los planteos en cuanto a las necesidades que estaban atravesando y que están atravesando los trabajadores uh -huh. Este, y bueno, y también un poco tan, eh, en el descontento ¿no? de no tener una, obviamente una devolución del pedido que estábamos haciendo, entonces este, habíamos planteado hacer una conferencia de prensa, bueno, para que empezara a visibilizar la, la situación, más que nada eh, que nos llevaba ¿no? a tomar, a hacer una conferencia de prensa, y bueno, que necesitamos urgentemente empezar a tratar la, el salario de los trabajadores, esa es la realidad. En la previa, bah, hace unos días se reunieron con el gobernador y bueno, con, ahí con funcionarios del gobierno provincial, escuchando eh, cuál era la realidad, eh, qué les quedó de ese encuentro, ¿Lo, lo analizaron. Sí, en realidad, bueno, fueron dos reuniones las que estuvimos con el gobierno. Una de las primeras fue casi en febrero, más o menos, sí. donde también escuchamos este, la, la situación del gobierno y después, bueno, esta que se fue dando. Eh, un poco más próximo ¿no? a la fecha de paritaria, eh, bueno, en realidad eh, nosotros por ahí sí entendemos la situación de, del gobierno, pero bueno, nosotros estamos representando a los trabajadores, también entendemos, este, y es más en, en, en carne propia la situación del trabajador, la situación que está atravesando el, el trabajador. Mm. Eso es, este, es una realidad y queremos, y nosotros creemos que, que bueno. El, el trabajador tiene que, tiene que poder este, recomponer el, el salario. Sabemos que, bueno, este, se han dado a lo largo de esta cuarentena, se ha dado una inflación este, en los meses, ¿no? Así que, bien. bueno, ahora no sé todavía bien bien la del index, se está diciendo que es 1,5, sabemos que en la región pampeana siempre es un poquito más, sí. pero bueno, eso lo siente el, el trabajador en el salario, este en su vida cotidiana, entonces creemos que tenemos que, que empezar a hablar de, de salario. Obviamente vamos a ver la propuesta que, que nos trae el gobierno, nosotros siempre nos caracterizamos en la mesa intersindical por ser flexibles, pero bueno, eh, ahora tenemos una demanda que es la, la propia a lo que nos lleva a estar como secretarios generales, que es la, la que nos plantean los trabajadores. Ah, eh, la expectativa es que el 19 eh, escuchen una oferta del gobierno, eso, con, ¿con esa idea van los gremios? Eh, vamos a ver qué es lo que, obviamente, lo que plantea el gobierno. Nosotros este, siempre mantuvimos eh, una, la recomposición salarial, que sean porcentaje y cláusula gatillo, uh -huh. porque es obviamente lo que al trabajador dentro de todo estabiliza este, en lo que es el salario eh, pero bueno vamos a ver qué es lo que, que también qué es lo que plantea el gobierno nosotros en un principio habíamos planteado bueno desconociendo por ahí lo que era la inflación o cómo se venía dando eh, calculamos un 15%, eh, así que bueno, es, es cuestión de, de escucharnos, ver lo que propone el gobierno y bueno que el gobierno escuche también a, a los trabajadores. Eh, Susana, ¿cómo fue el regreso de, puntualmente bueno, de los trabajadores judiciales en medio de esta eh, pandemia? ¿Han vuelto a, a, al trabajo la mayoría? Bueno el, bueno, el regreso, más que nada, el regreso al, al edificio. Claro, al edificio. Ya sí. El trabajador siempre siguió trabajando de su, su lugares de, en sus hogares. Mm. Eh, en cuanto a lo que es el edificio, bueno, se fue dando de una forma ordenada, fue dentro de todo bastante flexible los, este, los funcionarios y jueces que están a cargo de los organismos. Eh, sí, por ahí hay al menos... menos Gente, debido a, bueno, obviamente que son los que están dentro de los que serían los grupos están exceptuados de venir. Mm. Eh, y los trabajadores que tienen hijos en etapa escolar, este bueno, se van turnando, van. Pero, pero bueno, bien, este, acomodándose, es mucho mm. el trabajo que tienen que hacer los trabajadores, porque evidentemente, eh, si bien en lo que es la parte penal, si, ellos trabajaron desde el día uno en cuarentena desde sus hogares, porque bueno, ya está el sistema, el Cige y el CIGEL, o sea, el CIGELP ya estaba dentro de lo que es eh, la parte penal, uh -huh. eh, que es la, todo lo que tiene que ver con la digitalización y despapelización, eh, pero bueno, no tan así estaba, no tan afectado estaba en la parte civil, de hecho igual los trabajadores siguieron trabajando en sus hogares, en algunos les otorgaban un permiso para que vinieran al, al organismo a buscar algún papel o a, a imprimir algún formulario, plantilla, bueno, lo que se requir, requiriera en ese momento, pero pero siempre siguieron trabajando y bueno, y ahora el tema de eh, bueno de, de esto que planteó Zapa, el doctor Zapa, ¿no? De, de que a partir de junio ya no va a haber ni circular papeles en la justicia sí. eh, bueno, eso genera también por ahí un, un poco de de, de conflicto de incertidumbre en los trabajadores y evidentemente mucho más trabajo porque bueno estos trabajadores tienen que eh, trabajar eh, cargando los expedientes que no estaban cargados, este, acepta, o sea, recibiendo en las mesas entrar el trabajo que viene de afuera, o sea que tienen bastante, tienen un cúmulo importante de trabajo. Ah, o sea que la digitalización eh, eh, ahora al principio. En eh, la parte civil. En la parte civil eh, es una sobrecarga para el trabajador. Y la trabajadora... Ahora sí, sí, porque ya te digo, o sea, no estaban todos los expedientes digitalizados, hay muchos trabajadores, de hecho. Eh, previo a la cuarentena se iba a empezar con una capacitación en el sistema Sige, o sea que no todos los trabajadores han recibido esa capacitación. Entonces, bueno, ahora están, dando, como ya te digo, este, resolviendo las cuestiones propias y urgentes ahora, lo que viene de afuera, los turnos que se están dando, porque, bueno, son turnos solicitados por, por abogados, bueno, y las causas que tienen que atender ahora, sí. propias, más el trabajo que le, les ha quedado, porque bueno, hay expedientes que no estaban digitalizados, y a su vez la carga esta no, de, eh, bueno, la prueba y error, digo yo, porque realmente es eso, porque no han estado capacitados en lo que es el CIGE y el CIGEL, entonces están probando. Si bien hay números telefónicos donde pueden llamar, pero bueno, no es lo mismo, o si a uno ante una emergencia llama. Bueno. Pero bueno, lo ideal sería que esto se vea de una forma dinámica, que el trabajador ya esté capacitado, que yo hubiese estado capacitado para arrancar, ¿no? Y que, bueno, y evidentemente que todos los expedientes ya estén cargados en el sistema. Eh, Susana, una consulta puntual. Eh, sí. Está próxima a, a venir la feria judicial. Eh, uh -huh. ¿Está el rumor o algún trascendido de que el STJ la quiere suspender, la feria judicial de invierno? Sí. Eh, ¿Han escuchado algo? ¿Qué posición tienen sí, nosotros, el gremio? Sí, nosotros ya nos habíamos reunido bueno, en la semana anterior y ahora a principios de esta semana con el, en la parte de la administración del Superior Tribunal de Justicia. Sí. Eh, obviamente nosotros manifestamos, si bien no nos habían planteado desde entrada cuál era la bajada de línea que venía del Superior Tribunal de Justicia, eh, ahora en la última reunión nosotros manifestamos evidentemente que el trabajador trabajó desde el día 1 y trabajó el doble, porque de hecho de trabajar en su casa, que con todo lo que eso significa, trabajar en el hogar en cuarentena, eh, no tenían tampoco los trabajadores un horario de trabajo, o sea que trabajaban a cualquier hora, eh, y el trabajador lo hizo, o sea, el, el trabajador en ese sentido fue eh, muy muy responsable, cumplió con las expectativas realmente, entonces, este, bueno, nosotros consideramos que que las ferias se tienen que respetar primero porque es un derecho un derecho que tiene el trabajador porque el trabajador sí trabajó en la feria de hecho no las o sea, en estas ferias extraordinarias no es que descansó eh, y creemos que es un, es un es un descanso que se lo merece primero pues es un derecho y porque sí trabajó y bueno aparentemente es este la reunión que estuvimos anterior en, la, en esta semana con la administración es como que dejó ver que sí venían bueno planteando esto de no tener feria judicial Ah, la intención era esa yo la intención creo que sigue siendo ah. esa. este igualmente nosotros hemos hecho una una presentación fundamentando por qué creemos que en la feria no se pueden sacar este Primero porque es un derecho, ese creo que es el fundamento, que obviamente eso es innegociable. Eh, y después porque evidentemente, este, escuchando a los trabajadores, ayer anduve recorriendo todo lo que es la Ciudad Judicial, este, en contacto con las otras circunscripciones y, y bueno, los trabajadores tienen mucho malestar con, con respecto a esto porque, porque ninguno en esta cuarentena este, descansó ni fueron vacaciones. Ah. Eh, trabajó normalmente, de hecho este, incluso el doctor Zappa lo manifestó en varios medios periodísticos diciendo que la justicia trabajó desde sus casas en cuarentena y desde el día uno la justicia está trabajando. Eh, Susana, Entonces, cuando, decís, como... cuando sí. decís que hicieron una presentación, ¿qué? ¿dejaron una nota? Ahí en... Nosotros sí, mandamos ah. una nota para que sea obviamente leída y puesta en conocimiento a los otros ministros con respecto ah. a lo que es la feria judicial eh, y el trabajo que hicieron, porque evidentemente uno si mira cualquier diario o en cualquier información, incluso entra a la página del CITRAC, van a ver cuántas audiencias se hicieron, cuántas notificaciones digitales, o sea que, y eso lo hicieron los trabajadores, o pues esa es la realidad, eso no se hizo solo, eso lo hicieron los trabajadores desde sus hogares. Eh, Informalmente lo han charlado, digo, eh, han averiguado bien que la intención era esa, de, de suspender la feria. Eh, año a año, este, desde Recursos Humanos se manda una, una planilla a sí. todos los organismos con 45 días de, de anticipación a la feria, sí. ya solicitando eh, el nombre de los trabajadores que van a trabajar en feria. Ah. Eh, ese plazo se vencía, de esa entrega esa planilla, se vencía en mayo, casi 20, 27, 28 de mayo, creería. Sí. Eh, y esa planilla todavía no ha sido circulada en los diferentes organismos ni circu que, circunscripciones. Ah, este, pero bueno, la, las conversaciones que hemos tenido eh, con la administración, eh, bueno, el planteo es este, es que este, los trabajadores trabajen en feria, o sea, suspender estas ferias. Eh, Bueno, dada la, la situación de cuarentena, que es algo que nos excede a nosotros como trabajadores, sí. porque no fuimos nosotros los que planteamos la cuarentena, eh, ni la feria extraordinaria, esto obviamente excede al trabajador, y bueno, y como lo voy, a, lo voy a volver a repetir, es decir, el trabajador trabajó desde el día uno, sí. y lo hizo de la misma forma, y hasta incluso te diría que más, eh, que viniendo a la Ciudad Judicial. Bien, perfecta, está, está clarísima la, la posición claro. de, de los trabajadores, eh, Susana. Eh, bien, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos con la radio. No, no, esperar ahora, bueno, que se reanude las paritarias generales y uh -huh. después los pedidos que tenemos como paritarias sectorial también, uh -huh. como trabajadores, que, que eso también esté, vamos a ver qué podemos sacar en, en paritarias generales, siempre que tenga que ver, no obviamente con con más beneficios para los trabajadores, como son las horas extras, este, la actualización de viáticos, este, partidas presupuestarias para los juzgados de paz, licencias, pero bueno, eso, este, eso lo dejamos para lo que sean las paritarias este, sectoriales. Claro. Así que, pero bueno, a la espera. Bueno. Bien, Susana, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Eh, Susana Funes, eh, la titular del sitio el sindicato de trabajadores judiciales aquí de la provincia de La Pampa 8.21 minutos 106 106.1 Radio Kermés